Sembrando cultura, cosechamos libertades Oiga, Olga Olga, Olga Así, para todas las chicas y chicos Con esta florcita de cumbión Líos, agitados, amigos, agitados eh, Venís a correr plan, un poco eh, Bueno, arrancando, oiga, Olga, en este día Respirá, respirá tranquilo, Gonzá Sí, bueno, tranquilos, tranquilos, paz Porque la lluvia, para mí, genera un poquito de paz, viste Porque panches Saluda. ¿no? Sí, sí, está medio para dormir un poco. el sonido del agua que llenó. Plaf, plaf, plaf <ríe> Esto es Oiga Olga por FM 106.3 Radio Nauta Para todos ustedes desde acá, desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Vázquez ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Sofía? Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, muy bien. ¿Cami? Muy bien. ¿Todo bien? Relajada. Sí. ¿Relajándose por la lluvia? Por o... la lluvia, por la lluvia. vaya un poco pesa, porque ya venimos... Eso Está es medio caluroso también. Lluvia. Sí, no, no da más. Para mí no da para más. Basta de lluvia. Creo que podríamos hacer un comunicado. Basta ya Tipo el más Claro ¿No? Un comunicado diciendo A quien sea De que Se termina la lluvia Porque está haciendo Algo muy raro Una vez por semana Tenemos sol Después Y en sol divino Además no hace frío tampoco No, no hace frío Pero está bueno Lo del sol Es como que Te da pues son días tipo primaverales Como los viernes pasados ¿Se acuerdan? Que empezó el programa Y estábamos comentando Ay, qué lindo día Primaveral O sea, siempre empezamos Hablando del clima Sí Sí, porque es lo que nos afecta Yo creo que el clima es como uno después se para Ante la vida un Como uno lunes. llega también un viernes a la noche También, o, o sea Vamos a poner un ejemplo, un lunes Empieza la semana, trabajo, escuela Estudio, empiezas la semana Laboral, te despertás Y hace 5 grados bajo cero Te querés matar ya ahí el comienza, No querés empezar Comienza la semana mal sí. Lloviendo, por ejemplo, también comienza mal Ahora Ahora, hay un sol espléndido Y uno ya está predispuesto Más allá sí. de que un lunes El calor y el sol cagan. para mí aportan a la buena onda Sí. Te ganas de salir El calor de noviembre, Climavera. claro, octubre claro, ¿no? Claro. Sí. Eh, no hablemos de un calor de enero en la ciudad de La Plata Porque no. No, no, es ese no. tampoco insoportable sí. ¿no? Pero bueno, más allá del clima Nosotros vamos a estar acá Durante dos horitas eh, no cambien de dial, seguramente ya vienen Escuchando la música tan linda Que pasamos acá en Radionauta eh, No le aflojen ahí Y sigan escuchándonos, que hay un montón De cosas para hablar, como por ejemplo eh, No sé Por ejemplo, lo podemos Chequear y plantearle a A los que nos están escuchando ¿Cuál es la pregunta del día, Camilo? ¿no? La pregunta del día La pregunta del día Qué pregunta bizarra ¿Qué situación bizarra? bizarras si las hay, ¿no? Hay que buscar ahí en la memoria ¿Qué situación ha sentido peor vergüenza ajena? La peor de todas ¿Cuál fue? dijiste, por Dios, si yo fuera esa persona, me muero o, o, ¿qué, ¿Qué vergüenza estar acá al lado? O sea, de, compartirlo claro. eh, Hay muchos ejemplos sí. eh, ¿Y por dónde se pueden comunicar con nosotros, Cami? Por el Facebook del Olga Olga Vázquez, con acento, sin acento Si quieren comentar en el Olga Vázquez con acento, eh, lo vamos a ver, pero preferible en el otro. Bueno, <risa> <risa> buenísimo. Entonces directamente mandemos. Olga Vázquez sin acento. Una, Olga Vázquez sin acento, que en el otro ya no tenemos posibilidades de sernos más amigos, así que por eso. Y en Facebook, una... Tené, chicos, tenemos amigos de nuestra propia cuenta de Facebook. La gente ah. que nos tienen, oiga Olga Vázquez, también puede. También opinar? pueden comunicar, eh, comunicarse a partir de las nuevas eh, herramientas comunicacionales como el Facebook. Y después tenemos el teléfono de la radio, que es 512-1690, ahí nos pueden llamar, contarnos cuál situación de vergüenza ajena has pasado en tu vida. Yo voy a poder, por ejemplos, como para que la gente empiece a, a pensar, ¿no? En este día tan... Que no está, uno puede estar muy al pedo hoy, así que puede, tiene. Viernes a la noche. Claro, tiene la posibilidad para hacerlo. Eh, por ejemplo, ¿no? Cursando. Uno que cursa, yo curso. Eh, espero que no me escuchen mis compañeros, pero hay una compañera <risa> que siempre salta a plantear algo, ¿no? que, a, a, responder una pregunta o a comentar lo que se le cante. Eh, y siempre me da vergüenza ajena porque dice pelotudeces, ¿no? Eh, y me da ganas de irme del ¿Con lápiz o con lapicera? Por ejemplo, o no, peores. Peores, peores. Estamos hablando de, de, de discusiones filosóficas que no tienen nada que ver con nada del de sí. tema que se está hablando. Sin ningún tipo de, de contenido, así, rana. y opinan como con una seguridad que... Claro, como, mirá, yo leo, ¿no? Eh, bueno, esas personas, aparte que me, me molestan mucho, eh, me generan vergüenza. Vergüenza genera. Eh, y después, bueno, debe haber un montón más. Esperemos que los que nos están escuchando se animen y, y, opinen. Nos, y opinen, ¿no? Eh, ahora ¿qué más tenemos hoy? Tenemos invitados. Tenemos invitados. Tenemos hoy a tenemos... la gente de Celavi, que es un espacio cultural de acá de La Plata, que van uh -huh. a venir a contarnos un poco de qué se trata este espacio, hace muy poquito cumplieron un año y bueno, van a estar contándonos un poco de eso, y a la gente de Viaje Liberador también, que es un colectivo de artistas y bueno, van a contarnos un poco de qué se trata sus su trabajo, qué es lo que hacen, a dónde a dónde, nada trabajan, a dónde actúan, a dónde aparece esta mezcla que hacen de poesía, de música y de Bien. arte en general y bueno, después tenemos a la gente del monstruo a la gente que de también go, seguramente a la gente van también. a estar viniendo eh, eso es este, eh, estamos esperándolos con los brazos chicos, tocando, vengan, que a... vengan. <risas> sabemos que la lluvia favor? es complicada para salir de su casa, pero de última eh, vamos a hacer todo lo posible para que salgan al aire, de última a, por medio de un teléfono que tenemos la posibilidad hoy en esta radio magnífica que es Radionauta. Eh, después va a estar el Tata y bueno y un montón de cosas más que, que seguramente nos estamos olvidando así que no se, no se no cambien de dial no cambien de página porque seguramente mucha gente nos esté escuchando por, por internet que lo pueden hacer a través de la página de Radionauta que es Radio Y ahora nos vamos con un temita, ¿qué les parece? Dale. Dale. Aquí un negrío, blaconera. Aquí un negrío, blaconera. Aquí un negrío, blaconera. Aquí un negrío, blaconera. Aquí un negrío, blaconera. Aquí un negrío, blaconera. Perciba que el alma no tengo. Ela is colorida, ella multicolor Pensiva, que alma niet. tem is ik een multicolor heb, tingo, tingo, tingo dan zing ai dan ay Ay, ai. Ai ik, dan Tingo, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, tingo, chingo, ay, ay, ay, cingo, ay, ay, tingo, tingo, tingo, tingo, ay, ay, cingo, cingo, ay, ay, ay, cingo, ay, ay, ay, el alma no tiene color, porque yo soy blanco, el alma no tiene color. Porque ik soy negro, el alma no tiene ben porque yo soy blanco, el alma no tiene color, porque ik soy negro. Blanquito, negito, blanconero, blanquito, negito, blanconero, blanquito, negrito, blanconero, blanquito, negrito, blanconero, blanquito, negrito, blanconero, blanquito, negrito, blanconero, blanquito, negrito, blanconero, blanquito negrito, blanconero, blanconero. blanconero. perciba que el alma no tiene color. Ella es colorida, ella es multicolor. Oiga Olga Olga.basquez.cultural Olga. arroba gmail.com Burra pa, pa, pa. dame pa matala. Les presenta ahora. No quiero reggaeton Dos panitas de Dinoy, antes me los tripeaba, pero ahorita no, yo me la vacilaba con la punto 40 y ahora qué más seria, por todas partes se encuentra, con mi reggaetón, no me cuadra con mi reggaetón me vale. anto pelear se enfermó de la tontona y, y mi me dijeron de que la infectó el doctor? Oh. Oh, sí, Sí, porque soy el elemento, lo lamento, porque lo siento. Si tú quieres reggaetón, tú quieres excremento. Es que el ritmo, yo me lo tripeo. Pero lo que me molesta es el bendito sandungueo, el perreo. Te metes mano, te metes Tú eres mi gatita mientras yo te lo meneo. Tú eres mi perrita, mamá. Así que ponte así, ponte esa. El pantalón, la vida no es pura rumba ni formar el vacilón. Insulta a mi mamá, insulta a mis mujeres, insultas a mis panas, y a todos estos ustedes a las mujeres. Yo dedico poesía, una letra mía como una ideología. ideología. No como tú que gastas pura porquería, llenando a mis mujeres de puras letras vacías. Diciéndole la cara que todas están ruñadas, ruñadas, para no decir una grosería, se veía que venía. Mi no me encuadra por Omar, Pauwer, Daddy Yankee, Pauwer, Sissi Niyantel, Pauwer, Héctor El Suarez, Pauwer, Cintia El Bambino, Pauwer, Diola Oben-Dia, Pauwer, Lichten Brian Sanpopia, Lorenzo, Lorenzo, Laniba Calle, Calle, Llega de Hola, ¿cómo es que llaman eso? Zona 1, 2, 3, Zona 4, bueno, en fin chicos, Pauwer, yo sé poco gente, es aunque de león pendiente Abuela. que te ha tu hija Pastor López, yo pensé que tú era serio chico me toca a mí, me toca a mí. Punto, punto cultural arroba gmail punto com No tienen cara de nuevo en comer y no toman agua Tranachadores a mano poder están viviendo la vida al revés Cae rendido cuando sale el sol y que lo levanta Je no nooit meer. Je lichaam cuerpo te a pedir por favor, ya no hay niets, ni niets, ni alcohol para consolarte. Y sin embargo vos te quedás, abrazadita esa copa sensual, como que todo va a esa Cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Volvemos a Oiga, Olga, el programa del Centro Cultural y Político de Olga Vázquez. Eh teníamos ganas de comentar un poquito porque nos estábamos olvidando un poco de nuestro espacio que es eh, el Olga Vázquez eh, y para imitarlo un poco porque hay hoy, les comento a ustedes también si quieren participar, hay nuevos talleres hay nuevos talleres, es eh, verdad eh, que están muy piolas para que, para que venga la gente para que participe aparte están... los talleres son muy accesibles eh, podés acercarte si tenés ganas digamos, está muy bueno y hay un montón de cosas aparte para hacer en el Olga desde y... yoga, diferentes danzas claro, y no solo eso, sino que eh, comentamos un poco la lógica que tenemos, que más o menos se sabe ya lo hemos repetido, que nos manejamos por asamblea, que no hay jerarquías dentro del Olga eh, así que quien también tenga ganas de hacer un taller está más que invitado eh, a que participe, a que se venga, a, a, se acerque acá al Olga Vázquez y que seguramente va a agarrar a alguno de los porteros y ahí puede charlar y comentarles un poco lo, de qué se trata nosotros eh, ...no solamente para la gente que quiera participar... ...sino para los talleristas... ...buscamos un lugar donde el artista pueda ganarse unos mangos... Eh, ...pero eso no... Eh, ...no es no excluyente... ...no claro. es excluyente a la hora de... ...si no tenés un mango... Está, digamos, ...los talleres por lo general son muy caros... ...en el Olga Vázquez... Eh, buscamos que, que sean, sean un poco más económicos que sean económicos y si no tenés la guita que lo, lo podés, podés hacer, hacer igual, igual tal cual, eh, eso es lo más importante me es importante sabiendo de que bueno, es un espacio cultural como tal busca que sea amplio eh, y que no esté no excluya a, na a nadie ni por la clase, ni por nada ¿no? ni eh, ni por el color <risa> Eh, nada, así que están más que invitados, hay talleres nuevos, comentamos un poco. Sí, está el taller de danza africana que empezó ahora, igual bueno, el taller de charango, de cómo le que ibas a hacer vos, Cami, que lo, estoy haciendo. lo estás haciendo. El taller eh, de la voz. Que dicen que está muy bueno. Es muy bueno. Que es muy interesante. El taller de la voz, por los ejemplo? lunes a las 7 eh, ahora. Los lunes a las 7, el taller de charango está... Los lunes... Los martes. martes a las 7. Los lunes <ríe> está el taller de charango. Eh, el taller de tango, de tango que estuvieron vinieron acá al programa las chicas a comentarnos un poco de qué se trataba el nuevo los lunes de tango, también los lunes eh, a partir de las 7 de la tarde después los martes eh, está es el, el taller de la voz, voz. Y bueno, así que hay... Los un... miércoles los está el taller está, de teatro Taller de teatro que a va, las empezar, ocho, va a empezar Va a arrancar ahora, sí, rearrancar en realidad rearranca hicimos taller un taller de teatro Hicimos un, um, un parate, un parate, un parate para Por las vacaciones Y rearrancamos ahora, sí, el miércoles Sí, no llueve demasiado eh, <risa> Igual te digo que entras en calor en el taller de teatro Bien, esa es la idea, ¿o no? Esa es la idea Te hace la idea. laburar, Sophie, Bien, cabana. Acá la profesora que tenemos En, en Oiga Olga Sí. No, no? Sí, sí, acá. ¿Sos exigente, Sofi? Soy, me considero una profesora No, no están todos muy invitados a talleres de teatro Aparte, bueno, nada Cami puede dar fe Es un espacio así muy divertido y... Es claro que yo hago los talleres de Olga. ¿eh? <risa> <risa> este todos. Bueno, después los jueves está la milonga también Si quieren venir, digamos, a participar de Olga En todas sus actividades, no solo los talleres Creo que la primera parte es eh, tipo un taller Y la segunda parte ya es como una milonga Es una práctica Claro sí. eh, Después, Así que bueno Después los viernes está el taller de Afro Todas las de danza jazz los jueves danza Cambió jazz. de horario Hay yoga a la mañana Ahora en el Olga Que es el nuevo taller de yoga bueno, hay un montón Y de el pop. taller de folclore de Danza folclórica los domingos A las 7 de la tarde Así que están más que invitados Está muy buena la participación Y también los invitamos a que se sepa, eh, se, se lanzó la campaña por la expropiación de Lolga Vázquez, eh, dentro de poco vamos a empezar a, a mostrarnos en, en diversos lugares, seguramente van a empezar a ver volantes, afiches... Van a empezar a ver fueguitos naranja por la plata. Fueguitos por la plata, por la plata eh, pero bueno, desde acá queremos empezar... Claro. Eh, por acá queremos empezar a mostrarnos, eh, bueno, le, por, la, por la expropiación del Olga del Vázquez para que se efectivice al, un derecho, eh, un derecho que, que es de toda la, la comunidad de La Plata, no es solamente nuestro, eh, así que también están invitados a que vengan, a que participen, a que se informen, eh, se nos cumple, para comentarles por qué salimos con la campaña, ya hemos hablado de esto a principio de año, con una movilización que hicimos, festivales, etc. Dentro de 12, dos meses no más, se cumple el plazo para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Daniel Scioli, firme de una vez por todas la apropiación definitiva del Centro Cultural Olga Vázquez. Eh, no solamente damos talleres, acá ya lo hemos hablado, acá hay organizaciones... De populares que se reúnen, organizaciones de derechos humanos hay 50 trabajadores y trabajadoras que laburan en el Olga Vázquez así que esperemos que todo salga bien, que firmen de una vez y que el Olga siga eh, como está hoy ¿no? eh, bueno, pero mientras tanto seguimos con nuestras actividades, mañana por ejemplo hay una peña eh, una peña que va a estar muy buena venite mañana a la peña del Olga mañana a la Peña del Olga va a estar genial eh, y eso ¿no? y después los talleres eh, que de a poquito lo que vamos a empezar a hacer es invitar a los talleristas que empiecen a venir también hay un taller de escritura eh, en el Olga Vázquez así que bueno eh, la idea es que empiecen a venir al programa a comentarnos un poco y a socializar lo que se está haciendo eh, en el Olga Vázquez y también hay un montón de grupos que ensayan en el Olga y que también están invitados, de acá invitamos a todos y todas los que tengan grupos de danza, grupos de teatro y que no tienen lugares porque cobran muy caros nosotros, acá están las puertas más que abiertas, habría que solamente buscar un horario y, y un lugar y horario y después podés venir eh, a ensayar y a, y a crear lo que, lo que creemos que es tan importante como la cultura, el arte y la expresión de, de, de todos y todas, por eso Nos invitamos que a, ¿A la asamblea. A la asamblea ¿Qué también. Qué bien, a la los... asamblea. La asamblea es los martes a las 7 de la tarde. Pásense, vengan, participen, eh, que es abierta y democrática. <risa> Vamos con un tema ahora Vamos con y un seguimos con acá en el Olga Vázquez, en Radionauta. <risa>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 Por eso exigimos, exigimos al gobierno de Scioli Por eso, Por eso exigimos al gobierno de Scioli La expropiación de, de, de, de definitiva de del, Olga del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos No se negocian No se negocian No se negocian, no negocian. OlgaVásquez.blogspot.com Batapi Aptapitín Octavo encuentro regional de Sicuris 40 conjuntos de sicuris de estilo de Argentina, Bolivia, Chile y Perú reunidos en Buenos Aires. Los esperamos el sábado 18 y domingo 19 de 11 a 20 horas. En el complejo cultural Chacra de los Remedios del Parque Avellaneda. La Carra y Directorio. Entrada libre y gratuita. Radio Nauta 106.3. Radionauta fm arroba gmail punto com olga, olga olega.básque.cultural arroba gmail punto com a gente. is that del momento musical el, nuestro espacio latinoamericano de la mano de nuestro amigo el Tata Sterkel ¿Cómo le va, Tatita? ¿Qué tal Gonza, Sofi, Cami? Del otro lado Antulio, eh, nuestro operador, nuestro mago de la de la operación, digamos eh, hoy viene muy influenciado por la lluvia, básicamente eh, como vos decías bien, escuchábamos un poco de Mambo y hoy Sinceramente fue bastante arbitrario, fue algo realmente que elegí, uno de los géneros latinoamericanos que más me gustan, que es el, el mambo, justamente, y un artista particular. Hoy hacemos como esos especiales que hace match music, así, ¿viste? ¿De qué artista? De Damaso Pérez Prado. Pérez Prado, el rey del mambo. Para el rey conocidos. del mambo. Ah, el rey del mambo. Claro, sí. no le conocé. Jugaba de cinco de Campacelo. ¿no? <risa> Acá nadie dijo que haya sido conocido Seguramente lo van a conocer por sus canciones Porque Pérez Prado no le suena a nadie Pero realmente eh, sus canciones eh, Han tenido una trascendencia Mundial Es que es muy lindo esto de, del Tata Que nos trae Como la, la semana pasada Del Negro Alejo Por ejemplo que, no, no, que por ahí uno no los conoce Pero conoce sus temas A partir de una película hollywoodense O O de lo que uno empieza a escuchar, pero que en realidad no tenés ni idea muy bien lo que vos decías. Nombres que no se conocen, pero que conocés. Claro, bueno, eso los es. Por temas. ahí es más. Eh, digamos que es como una. Es algo en particular la música latinoamericana. En cierto sentido. Eh, <risa> Acá el operador me, me marca que tira, ¿viste? Es como, el operador te va atrás. tirando. <risa> y la, y la y el, voz el operador interior, va a terminar siempre, en locución, me siempre, parece, lo, en momento, lo ¿eh? siempre fue una, una realidad, ¿no? Como que el operador es como esa voz eh, interior, esa conciencia, ¿no? Pepe Grillo. Eh, Pepe, Pepe Grillo, Pepe, Pepe. Pepe Grillo era operador. Claro. Antuño es como Pepe Grillo. O sea, ese es, ese es el lugar al que hemos llegado. No a no va no corrigiendo. No dice no, no, no. Los lunes no, son claro, los martes, sí. ¿no? No, va, ¿no? va, corrigiendo. Con respecto a los talleres, te cuento, tata, que estuvimos hablando de los talleres de Olga. Pero bueno, ahora estamos hablando del mambo. Tata sabe de un taller del Olga? El de Olga. ¿por qué? Tata es alumno mío del taller de teatro. Sí. sí. ¿Qué opinas sí. del taller de teatro, tata? Y con vos presente la <ríe> verdad que está muy lindo, muy bonito. <ríe> Vos ¿Y si en mi presente, a mí presente, Tata? Más aún. Ah, bien. bien. Bueno, pero sigamos con el mambo. No, sigamos con, con el mambo, el mambo ¿no? ¿no? Que ya vamos a hablar a... un poquito no, no, del mambo. mambo. El mambo es un género cubano. Principalmente, digamos, en, en un principio es cubano. Pero tiene su mayor desarrollo <risa> en México. <risa> en México. En México, en México. Realmente es muy sale, gracioso el mambo. Sale de Cuba... Sale de Cuba Y cruza por... México No, lo que pasa es que no nace en La Habana Más o menos en los años 30 38, 39, por ahí Si no me falla la memoria <risa> eh, Pero que En realidad 10 años más tarde Quien hoy es eh, Nuestro homenajeado Pérez Prado Toma el nombre Y es un género Sí, tomando Del danzón cubano Y un par de cosas Le pone otros arreglos Y como que se apropia Del nombre de mam del mambo Dice, yo soy el creador del mambo. El mambo soy yo y yo soy el mambo, básicamente. Qué lindo, eh... qué lindo ser el mambo. ¿no? Bueno, y creo este nuevo género, ¿no? Eh, pero que le integra nuevas melodías y más que nada van a escuchar, eh, y además eh, con mucha presencia, eh, lo que son vientos, trompetas, trombones, saxofones, eh, que tienen mucha presencia y que también después, a lo largo del tiempo... La percusión es otra de las cosas que eh, va tomando color. El baile. Porque yo recuerdo, como vos bien recordás el negro Alejo. Alejo, acá doña Camila siempre insiste con el cómo son los bailes, cómo es ese el baile. El baile es, es un verdad. baile de cuatro pasos. Es que sí, mambo. es que es importante, ¿o no? La gente que está escuchando Lógica quiero bailar Mambo, pero no sé bien, entonces. ¿Cómo bailamos, mambo? Bueno, en este, eh, perdón, en este momento entonces van sacando Van, van corriendo el, Sacando los muebles, ¿no? Sacan sus muebles, los, los corren Y escuchan esto que ahora La explicación del Tata de cómo se baila mambo Vamos a poner una voz como mucho más Para el que mambo. pueda acompañar Es más complicada la voz del mambo Generalmente son instrumentales <risa> <risa> Pero <risa> No, no son instrumentales todos Pero eh, predomina lo instrumental Es un baile de cuatro pasos por compás, ¿no? con movimientos fuertes y frecuentes flexiones de las articulaciones de los pies y los brazos, o sea, como no? un ondeo. Un ondeo. Como una ola. Como una ola, eso mismo. Es un baile fuerte, se le es un baile de mucho movimiento, mucha dinámica, muy rápido, ¿no? donde hay que tener una buena velocidad de los pies, eh, mucha energía. Y pocas inhibiciones O sea, ah, es un baile como muy desinhibido, muy libre Algo que... Toqueteo Mucho pum. de toqueteo, pero también mucho... Mucho de liberarse Liberar la liberarse, de cadena, De romper con la estructura de, de que el cuerpo tiene que estar cerradito ¿no? Está bueno eso está un bueno Para lluvia, bueno, está bueno, bueno? un día de lluvia Está bueno Para un día de lluvia justamente uno de estos días que nos reprimen justamente eh, Podemos sentirnos reprime. liberados en nuestros hogares Bailando un poco de mambo Bueno, A todo esto que venimos hablando de los artistas poco conocidos, también es uno de los ritmos más conocidos, pero que generalmente se lo confunde con la salsa. En muchos baile, salones de baile se dice, vamos a bailar, se, te invitan a bailar salsa o dan clase de salsa, y en realidad lo que, hace, lo que dan es mambo. Estaría bueno que haya un taller de mambo en el Olga Vázquez, estaría bueno que venga yo yo quien, quien esté escucharé. escuchando del otro lado, alguien que sea profesor o de que se vea o se sienta capacitado para poder dar un taller, está más que invitado, se viene para el Olga y le conseguimos Si sos lugar. profesor de Mambo, por favor, acercate a 60, 10 y 11, te damos a siete siete 772, Olga 772, Olga Vázquez. Y bueno, nada, bueno, eh, estábamos con... <risa> bueno, con chivo ahí. ahí. Tanda, no, perdón, perdón. no, volviendo también para, para que no sea de como no, una... Eh, Una cosa de, de solo palabras, así que yo vamos a pasar un poco de mambo, porque Dale. uno como que también está llamando, la gente se paró, corrió sus muebles, se claro, dispone a bailar mambo, dónde está el mambo. Claro. Así que vamos a salir con, en este homenaje a, a Pérez Prado, con el primer temita, que es uno de los temas más conocidos, tal vez el más conocido de lo que es el rey del mambo, que es Carrico al Mambo. Mambo. Esta canción muy conocida, estábamos diciendo ¿También? eso recién, muy conocida. ¿También? Muy de fiesta, muy de fiesta, sí. Ahí con las maracas, estábamos sí, comentando es, ese, es ese movimiento de maracas. Lo han, lo han re, reversionado claro. DJ en todo el mundo, también. Entonces han tenido esa, esa lógica ¿no? de, de, de reactualizarse, más que nada en Europa, no toman el tema original, sino que lo han reversionado eh, eh, más bailable o antojable al muy bailado. moderno. Es muy, muy bailable, perdón eh, Mismo en los años 40, 50 Es donde más éxito agarra y Más que nada en, en Norteamérica Digamos, en Estados Unidos Más que en Norteamérica digamos. ¿Dónde está el norte y no, dónde está el sur? Eh? Vamos a dejar <risa> puesta nuestra nuestra posición antes Bueno, vamos a tener un par de datos De, de Pérez Prado Bueno, el, el famoso Rey del Mambo Nace en Cuba, ¿no? En 1916 eh, si bien es conocido por definir el mambo, también ha hecho muchos aportes a lo que es el surgimiento y el desarrollo del cha-cha-cha, que son otros géneros que, cha -cha -cha. que hemos pasado. Estudió música en La Habana y Hace trabajó la en, sonora, artistas, Sofí, en La ¿no? sí, me me banda sonora, Sofi, en la radio. Me encantó. Mambo, <risa> cha, cha cha Para prestar, me aprueba, no sé si estoy a prueba. Estoy a probar Sí, cómo sí, sí, sí. sí, está bueno, está bueno. Está, está buena esa compañía, <risa> se, sentirse. Después empezaba a hacerlo más bajito y lo hacemos de cortina. Ah, Le... es verdad. Está bien. Está bueno, me gusta el aporte. Sí, hay que buscar siempre, hay que innovar. Bueno, decíamos que eh, Don Pérez Prado, para ponerle algo adelante, ¿no? Porque el nombre bastante complicado es Damaso. Un nombre raro. Damaso. Ni Damaso, ni... Damaso. No, Damaso. Entonces voy a decirle Don porque sí porque es arbitrario no eh, estudió música en La Habana decíamos y trabajó en diversas orquestas de lo cual se destaca como uno de los mejores y más hábiles pianistas dentro ah, del género el, el tipo empezó siendo pianista después se dedicó a la composición una vez que emigra a México es donde empieza a desarrollar su propia orquesta y eh, desarrolla todo lo que es el mambo eh, entre los más conocidos están obviamente eh, los Mambos más conocidos está este que acabamos de escuchar que rico el mambo y uno de los que vamos a escuchar ahora en el minuto Nomás, más que es el mambo number five que en el año 99 lo, pop ah, lo popularizó ese, ¿o no? un dj alemán que se llama lo vega que uno piensa que era para mí era puertorriqueño todavía, la vida es alemán mira eh, muchas sí, sus canciones, muy, viste, muy viste, sí, sí, sí. La... De acá, todos detrás de un vos, tema de fiesta hay un artista Importante. con mucha historia, sí, Ahí abajo detrás de tanta fiesta hay de artistas, hay artistas, que, hay artistas que que que piensan, con mucha historia. con historia, mucha... bueno volviendo, volviendo porque <ríe> tenemos oye, oye, Está bien está esa necesidad de, de distenderse, siempre este momento es propicio para tal eh, pero no podemos perder nuestro rol eh, frente a la información a, a, de, de comunicar de, de, de, de brindarle una caricia al oído de la persona que está del otro lado eh, y seguimos bueno vamos a seguir hablando un poco de eh, de don Pérez Prado <risa> Vine, vine un poco tentado, ya dije que la lluvia condiciona. Eh, sus, sus canciones, generalmente, una vez que migra a México y desarrolla el mambo, tratan sobre distintas cosas que tienen con, con México. Entonces está el mambo del Politécnico, el mambo de la universidad, el mambo de los ruleteros, que son del ruletero, que es por ahí la cortina que escuchábamos, ni bien empezábamos. Los ruleteros son eh, gente de, de barrios particulares dentro de la Ciudad de México. Eh, Y también decir que se ausenta de México más allá de que vive toda su vida y termina muriendo en, en 19, a los 72 años, en 1989, de un paro cardíaco. Fíjense, qué, qué raro. Es trágico, ¿no? 10 eh, años. Eh. No, eh, qué pero, trágico. Pero, no, que me es me man... paro cardíaco, ¿no? Es que <risa> no, no pero, pero igual yo un, me la puse a pensar. El, el tipo todo el tiempo crea música de fiesta y, paro, pero, pero, y digo, si se va a morir. un paro cardíaco, ¿no es? que se murió de que lo llevó puesto un tren, por ejemplo, eso es. Eso hubiera sido trágico. Trágico, se murió un paro cardíaco bastante bien. No, pero en realidad me, me imaginé la, la situación de muerte, el, el bueno, escuchando mambo y bueno. bueno. Fue... Está bien, data. Data, sí. <risa> no, bueno, para, para cerrar con esta, estas pequeñas datos así, estos datos así un poquito más amarillentos, anaranjados, avioletados, eh, se ausenta de México 10 años. Eh, según dicen, porque el gobierno de la época, el gobierno mexicano, le había prohibido tocar el himno nacional en versión de mambo. ¿Que era el, el... PRI? Ah, sí, sí, Seguro, era el PRI. Era el PRI. Bueno, ahora volvió el PRI, así que. Ahora volvió el PRI. No sé si prohibirá el mambo. Prohibió otras cosas y tiene otros <risa> métodos también de represión, ¿no? No solo artistas La misma sino... lógica, ¿no? Ah, La misma lógica, ¿no? Muy raro para un partido revolucionario institucional, esos nombres no es. contradictorios. Es como la unión cívica radical, ponele, sí, los ¿no? radicales, moderados. radicales moderados, son cosas raras de la historia latinoamericana. Parecemos Pinti, ¿no? Bueno, seguimos con otro temita de, de Pérez Prado, seguimos con un tema Lupita, él también dedica muchas canciones a mujeres mexicanas, ¿no? Y mucho tiene algo con, con, con Guadalupe, con las Guadalupe tiene un problema, un fetiche. Pero de la Virgen eh, de Guadalupe ¿no? Mexicana. Además de la Virgen, sí, pero hay muchas... No ¿Son que se, se de llaman de Guadalupe? Guadalupe. Sí, si no, sería bastante eh, polémico. Y tanto no fue. Bueno, seguimos con, con Lupita, entonces. <risa> Wat Lupita? no sé, sí. que le pasa Lupita? no sé, er aan de hand, Lupita? Wat is er aan de hand, Lupita? Wat is er aan de hand, Lupita? Wat is er aan de hand, Lupita? sí, Lupita? Lupita? Wat is er aan sí, sí. Sí, sí. Ah. Mambo, mambo, mambo, mambo. sí. sí. sí. sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Y qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su, no. su mamá? Que bailes la niña. Sí, sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Que quiere bailar? Sí. El mambo. Y después, aparte con este clima tan tan feo, tan antiteronista, diría sí. mi mamá, ¿no? <risa> eh, pero que el mambo sí levanta, la verdad que la música latinoamericana, por lo general, levanta. ya lo hemos hablado varias veces. Lo o sea, repetimos sí. para los nuevos que no lo han escuchado, ah. eh, o que no, lo, que no han por ahí tenido esa aclaración, que, que bueno, realmente levanta y qué lindo, ¿no? Tener una música así tan alegre. A nivel latinoamericano, ¿no? Muy propia también... De, nuestra. De, muy nuestra. nuestra ¿no? Muy nuestra. Muy nuestra. Hay que sentirla como tal, ¿no? Eh, sacarlo, y a creerla como tal. Creerla como tal. Sacar, sacar las, los, ala, los alambrados de por medio de las limitaciones y creernos dentro de un sujeto latinoamericano, ¿no? Y una música que... que una cultura. En general, ¿no? Una cultura general, diversa, ¿no? Eh, en todos los sentidos. Eh, así que, bueno, eh, el día de hoy fue Mambo. Fue Pérez Prado en este humilde, pequeño eh, homenaje Y nos despedimos por ahí con ese tema más eh, conocido ¿no? Ese que veníamos tirándolo o anticipándolo Que es el Mambo number 5 El original, lo vamos a escuchar El original, Bien, el obvio, original, que mucho no, no, uno no lo va difiere. a sentir conocido seguramente no va a tener la, la, la voz así de low vega pero <risa> sí, se va a sentir eh, con algo conocido y entonces sí. nos vamos con con, nos vamos ese. con con mambo number five de pérez prado esto fue mambo el día de hoy en la cortina del americana Y bueno, nos veremos el, viernes que, el viene. viernes que viene, ¿no? Igual te quedás, Tata, ¿no? para el próximo bloque, un ratitito. Me voy a quedar un ratito más, ah. pero hay que cerrar, uh, sí, hay que pasarle la página. O sea, cerramos una etapa, cerramos un, una parte y pasamos a la próxima. Así que hago mis despedidas. Eh, nos vemos el viernes que viene. Nos vemos entonces. el viernes que viene. Yeah. <laughs>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 De la memoria, de la memoria de la y de la acción Más derechos, Más derechos menos obligaciones Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular ¿Leíste el muro? ¿Leíste el muro? Por Facebook, Radionauta Hola Olega.básquez.cultural Mirenla, miren, miren, miren, mirenla Mirenla, Miren mire, miren, mirenla Mirenla, miren Miren Mirenla. Me and me and me and me and me and me and me and me and me and me and me Pasión, coraje, periodista hasta los tuétanos, yunque, madera, ideas, puente, polémica, intenso afecto demandante, tango, polémica, fútbol, clamor desde tu pluma, tinta, papel y micrófono. Anda tranquilo. Dale tiempo a tu enorme amigo Astor Piazola, para que allá arriba temple su mágico fuelle y te reciba con una versión más de su fuga y misterio. Ahora de entidad sonora de tu nuevo tiempo nuevo. Quisiera que lo entonáramos todos.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 Para todas las chicas y chicos con esta florcita de cumbión. Para, para, para, para, para, bizarro, belorio, bizarro, bizarro, polémica, polémica, como que no, no, no sé si lo leyó de, antes de, de Eh... Decirlo. Para quien no lo conoce eso fue parte del velorio de del entierro del entierro del entierro de Neusta eh, antes de eh, que baje el cajón eh, ah, se pusieron a cantar se pusieron a cantar pampara, para pa muy bien y un gran poema de del ilustre no sé ese chabón que está aquí. De... <risa> eh, es muy bueno el video eh, lo recomiendo lo pueden ver es más para, para youtube reírse. Neusta y lo primero que te aparece ahora es funeral eh, <risa> Y además y le, dice bizarro. Yo comento, el, el... yo comento que hay una parte, que hay un señor que está... No, debe ser un facho terrible también, pero que se empieza a tentar. Sí, lo vimos. Y lo o sea, eso es un momento donde te da vergüenza ajena. ¿Cómo va a ser un tipo en un melorio algo por el estilo? ¿no? Más allá de que seas neusta. Aparte... Igual la gente cantó. Atraigan pam, pam, pam, despacito, ah, no, no, no. pero... hace que... como que bueno, <ríe> el... eh... Eso es Eso, un eso pide un, un momento de silencio en realidad, como. En ese momento se tendría que haber igual tendría que haber sido peor todavía, porque, O sea, es el entierro de Neutan. tendrían que haber tirado una bomba en ese entierro, porque no sé qué no vio el video Sí, de YouTube, estaba pan. Pero estaba la pando, un montón de gente. Gente que... bastante nefasta para la historia argentina. Pero. <risa> y lo fue el funeral también igual, así que. Nefasto. No, pero fue vergonzoso. Vergonzoso, muy bien igual, muy bien. El tipo le cagó el, el velorio a <risa> Neustan, muy bien. O sea, se va a recordar el velorio de claro, Neustan o sea, a ves... partir de esto. Y no por lo que fue, porque aparte fue la de flor de hijo de puta, ¿no? Pero, eh, bueno, eso, eso es un momento de vergüenza. Eh, vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Y eso trae a colación nuestra pregunta Bizarra del Día. Que, ¿Cuál es, vos? la pregunta Bizarra del Día es. ¿Qué momento has pasado en la vida donde has sentido vergüenza ajena? El peor. El, el peor, más, viste, sí. que te querés ir, que decís, no puede ser. Me da Yo ponía el ejemplo de, eh, de una compañera que habla cada tanto en mi curso y que... No te escucha, ¿no? Espero que no, espero que no. No voy a dar el nombre, no pero... Susana se llama, vamos a decirlo Susana si me estás No voy diciendo, a dar ¿no? el nombre, pero se llama Susana Está bien Bueno, si Susana, si ajena, si Susana no fecha. te vuelve a hablar Ni te dije mira, la mirada, Sabemos que nos escucha, por lo menos claro. es Buenísimo, una oyente de Radionauta Y que tal vez no va a dejar de escuchar, pero... No bueno, ¿y qué es lo que te pasa con Susana? Bueno, pero me da vergüenza cada, cada vez que levanta la mano y comenta algo que no tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando en, en la materia, por ejemplo, Pero ¿cómo me da lo ganas opina? de levantarme. ¿No lo opina? Como, ay, yo creo que... No, lo opina. No, no, lo opina haciéndose la, la intelectual, ¿no? Como casi... Yo lo leía, esto soy una persona muy leída, yo... sí. Claro, ¿viste? Esos momentos me dan mucha vergüenza. Me dan vergüenza, me, me voy. Me da ganas de irme al baño, me levanto, me voy... Bueno, acá la gente ha opinado también. Acá tenemos a Nicolás que nos dice que descargando las valijas de un micro, una mina le agitaba a los pies que descargaban por lento. Eso me dio vergüenza ajena. Dice, y para demostrar que todos los que viajábamos no somos cabezas de tacho, me terminé peleando con dicha persona. Terminó peleándose con la señora. ¿Con quién le generaba esa vergüenza ajena? Con quién le generaba esa vergüenza ajena. Está bien. Bueno, después también acá Rubén Bocasucia dice he sentido de vergüenza ajena cuando el secretario Moreno dijo que una persona vive con 7 pesos por día? También Dice, ¿Y eso, ¿y eso qué? Almuerzo todos los días en el comedor universitario por 4 pesos con 50 Bueno, él comió por menos <risa> pero, pero hasta Bueno, por pero es un derecho Está que se bien, ha conseguido claro. a partir de la lucha de la Federación Universitaria de La Plata eh, Pero sí Querido, más que vergüenza ajena bronca, eso me da bronca claro. no más, más que vergüenza ajena me da ganas de escupirlo en la cara por ejemplo de decirle dónde mierda vas a comer ah ¿Qué? violencia ajena una cosa ni siquiera <risa> ajena, propia pero propia. propia pero pero bueno sí también da vergüenza que funcionarios públicos estén planteando cosas tan irrisolas. Que les dé la cara. Eso, que le dé la cara, ¿no? Claro. Que están les dé la cobrando. cara. Aparte, tipos que están cobrando eh, un sueldo... Un lindo sueldo. Un lindo de 30 lucas para <risa> arriba, ¿no? Eh, mientras que acá estamos los que supuestamente compramos, comemos, comemos con 7 pesos. ¿Comemos con pe 7 pesos por día? Cara. Difícil, difícil, pero bueno. Eh, Muy difícil. Supuestamente deben tener un mundo paralelo o, eh, No sé. La verdad no sé, pero... Eso es lo que plantean, da vergüenza Y acá también nos comentaba Samay Dumont Lamarque, que un día estaba Samay, la conozco a Samay ¿Sí? Sí, eh... Saludos a Samay Compañera eh, Cercana, no Compañera de la Facultad de Periodismo Compa sí, de sí, sí, hemos tomado algunas birrin Juntos, algunas birrinas Y bueno, con un par más también, ¿no? Nos hemos Samay ahí. contó que un día salió a bailar Y había una chica muy borracha que se puso a hacer pis Al lado de ellos Y, eso y, da y que la chica nunca se rescató, mi Nunca tuvo vergüenza propia. Había <risa> vergüenza ajena solamente. Claro, es pero... que la vergüenza ajena eh, la persona. Sucede porque no hay vergüenza ah, propia, claro. Claro. claro. Si no te rescata. Para compensar. <risa> no, no, la banda no se rescata. Tengo vergüenza por la otra persona y vergüenza por mí porque estará acá al lado compartiéndolo. Claro, sí. Claro. Son eh, momentos difíciles de la vida que uno, que la vida le pone a uno y que bueno, que uno lo tiene que empezar ¿Cómo le remas? Claro. Ni sí, sí, es verdad, es verdad. Son momentos Amé bizarros la, la mayoría son momentos bizarros Bueno, a mí, por ejemplo, a mí me da vergüenza Gena, los el, La forma de referirse De las parejas públicamente Ponele, no sé, un Pulpito, como ponele que digan, Hola, Osito. Pulpito, ¿cómo andás? Osito. Ah, no entendía que, Bien, ¿Cómo le diste sí, a la... Los... Esa, esas cosas que decís No, además, no, guardatelo No da No da Es verdad, no lo había pensado, pero sí. No sé si me da vergüenza. Sí, sí pasa. Sí, sí vos ¿qué cuando decís, le decís oscito a Iñaki, así? por ejemplo. <risa> corazoncito. Melocotón. Ay, acá a Camila le da vergüenza. a me está haciendo una seña con el dedo que ustedes no están viendo. <risa> <risa> Saludamos a Iñaki, que nos está escuchando seguramente. Eh, no, es verdad que te puede... eh, hay, hay sinónimos también que pueden llegar a ser como que más. por ejemplo? No, no sé, no se me ocurra, pero por ejemplo yo lo que decía ella, Pulpito, hola Pulpito. pulpito ¿no? ¿no? Cuchurrumín. Cuchurrumín, no sé, Pochocrito, qué sé yo. Claro. Es... con dulce de leche. ¿no? Que además decís, ¿en qué momento, no quiero pensar, se habrán llegado a esa, esa conclusión? ¿sí? De que su novio era como un placito con dulce de leche. ¿sí? Claro. Pero igual vamos a ser sinceros que uno en, en la cotidianeidad con, con su pareja Empieza a decir cosas. Como, claro, el tema es lo público. Y el, y tema el tema está tanto el tiempo al pedo que te.. Uno tiene que empezar a descubrirlo. Pero claro. una cosa es una cosa es intimidad uno. Claro, no, no me la das, no le vas a decir pulpito, trae una birra, no. A mí lo no que me da vergüenza, y voy a comentarlo un poco, ayer vi un poco un programa de televisión nuevo en Telefe, que es algo así como. Eh, una novia para mi hijo que sé ah, yo ¿no? mira. es una madre, un tipo que es stripper el que vi yo ayer y mujeres que se ofertan eh, más allá, me da vergüenza ajena y me da bronca ¿no? por, un mon, por una cuestión ¿no? de género donde se pone a la mina como eh, como un objeto es Que se consume ¿no? Bueno. Que, bueno, a ver, elijo esta Te ganás un piquito Igual Uy, hay muchos reality así De vergüenza que yo ajena Yo me estoy acordando digamos? en relación a lo de la mujer Una vez si sí sentí mucha vergüenza ajena mezclada con bronca Porque depende de la situación puede mezclarse la vergüenza ajena Se mezcla, ajena con bronca. Se mezcla. Eh, Luciana Salazar en, en el sábado bus o en uno de estos de Nicolás Repeto Que son todos iguales creo que en el último, que no sé, se llamaba Sábado Bus, disfrazada de muñequita, diciéndose, muy puerquita! A mí me daba mucha aunque ¿no? hay mucha vergüenza sí. que ajena. <risa> <risa> entre otras... De... Bueno, la televisión argentina tiene, mucho, tiene mucho de eso, que uno dice, no lo puedo creer que esté pasando esto, claro. eh, pero uno se también se acostumbra, se, se acostumbra, y bueno, por suerte estamos quienes, entre ellos me incluyo, porque lo creo así, de que no se acostumbra, y que busca, bueno, bueno. No. No da para esto, no. claro. Tal cual. Claro. Sí. Pero bueno, bueno sí. esto es. Eh... Digo, la televisión en general tiene mucho, ¿no? Como me, me, te, ¿te acordás que a mí que hemos visto en casa hay <risa> un programa que se llama Cheaters? Que, está Cheaters. En, en, en, sí, que se llama infieles o algo así. Yo no sé mucho de inglés, pero acá mi compañera debe sí, ser sí, algo sí. así, ¿no? Engañadores. Eh, engañadores. Y, digamos, si es alguien que quiere saber si su novio o su novia lo engañó, entonces lo, lo manda a perseguir público. con cámaras. Público y lo hace. si sí, lo hace público. Y hemos visto situaciones de vergüenza ajena como bastante grandes. Como si, Lo que pasa es que esos realities buscan, llegan al enfrentamiento entre dos mujeres por un tipo, por él. Pero sí. también situ situaciones bastante bizarras. Sí, y, y la bizarro. cámara siguiéndolos también. Como... Bueno, acá también en el Olga hemos pasado momentos bizarros. Ojo. Oh momentos donde ves personas que decís, no, no, no, bizarro, y que te da vergüenza ajena algunas veces, sí, es los estados que han estado, pero, pero bueno, por eso no quiere decir de que están privados de poder venir a a Olga eh, Y después, bueno, hay un montón. La idea es que nosotros no tiremos tanta tanta data, sino que también nos, se, nos comenten eh, qué momentos de vergüenza ajena han pasado cuáles son los que más recuerdan, que dicen, qué feo, que lo recuerdo y cada vez me da más vergüenza, eh, y para eso lo pueden hacer a través del de, eh, Facebook, Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento, el mejor, ¿cuál es de, el de sin acento? El de sin acento, igual ahora tenemos en este momento las dos vías de comunicación abiertas, abiertas, que abiertas para si que, quieren que se puedan comentar, comunicar, Bien. y si no también lo pueden hacer a partir del teléfono 512-1690. Eso es nuestra vía de comunicación. Eh, acá nos están acompañando también. Si, si la gente que está atrás de los micrófonos quiere eh, comentarnos cuál fue su momento de vergüenza ajena, que seguramente cada uno. Sí, todos recuerdan, noche. en ese momento dije, sí, a uno les vino a la mente. Por lo menos uno, un momento les vino a la mente, así que les pedimos por favor que nos compartan su.. Sus vergüenzas ajenas. Un, un ejemplo. Mi mamá me da vergüenza algunas veces ajena. Es una, y, y creo que va acá Sofi también levanta man, la mano. Creo que es habitual. Digo, es necesario. Creo que hasta. Aprendemos si no, la no, vergüenza disfruto. ajena con nuestras con madres. Con nuestros padres. Claro. Con nuestros padres, en el caso mío, madre. Pero creo hasta un cierto punto de que existen las psicólogos. Las y los psicólogos. Por la vergüenza ajena que uno siente de eso. Es, es un tema muy amplio, pero sí, puede ser. Mi vieja gana, creo que es primera en, en ese target. Y como también, bueno, un montón de cosas, ¿no? De amigos, eh, uno los quiere, los adora, eso no quiere decir, pero es que le da un poquito de vergüencita ¿viste? Que decir uy, me tragaría la tierra en este momento para no pasar por eso. Como exposiciones así públicas acerca de, de la infancia, digamos. Claro. Esas situaciones con da, típicas. Mi vieja sabe lo que hace siempre... Hablando de que en las parejas se, se dicen me lo cotó o y que eso no daba vergüenza ajena. También mi hija me tira un currucucú. Cuchicuchi. Eh, tengo 27 años y mi madre sigue haciendo lo mismo. Desde los 10 años a mí me da vergüenza ajena. Y que eso, eso es producto de terapia. Es pro... Bueno. Ahí hay un ejemplo. ¿Y cómo venís? Pensa? No, muy bien, muy bien. Muy, muy cuerdo, creo. ¿O no? ¿Vos qué decís? Y puede, puede ser. Puede ser. Puede bueno, ser. ahora lo que podríamos hacer es para que la gente empiece a pensar del otro lado eh, esta, esta gran incógnita, incógnita o, Incon... o pregunta bizarra, mejor. Eh, vamos con un temita musical y... Y volvemos con los chicos de celular. Masticando la tiniebla, desenrollándolo, todo lo que te encierra no me lleno, al compás de lo que siento busco y encuentro, y me muevo entre las sombras bailando. Pero en un encierro te veo, casi te veo. Y en la herida que tengo, casi todo me arrebata, pero encuentro ese sabor que me abraza y siento, tengo el paso que me dele, cuando vengo y cuando voy, tengo el fuego que todo lo me To. En als je het een en la plata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 Por eso exigimos, exigimos al gobierno de Scioli por eso, por eso exigimos al gobierno de Scioli La expropiación, la expropiación definitiva, definitiva del de Olga Vásquez La cultura, el trabajo y los derechos humanos No se negocian No se negocian No se negocian, no se negocian. No se negocian. Olga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 Para que el crimen no se repita y no nos acostumbremos a la muerte Es indispensable transformar el dolor y la bronca en acciones Senegal, sin Basta mi vida. Comisión Carlos Presente Justicia Ya Hola, soy ¿sí Jessica Tengo nueve años En el Olga que yo pinto y juego y con mi hermano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 Radio Nauta 106.3 512 1690 512 1690 Sembrando Cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. <risa> en el Oida Olga, estamos comunicándonos vía telefónica con Gerardo del de Espacio Cultural Ceraví. Hola Gerardo. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Estoy muy bien acá, laburando un rato. Bueno. Buenísimo. Eh, en este día también de lluvia, uno labura siempre, salga el sol, llueva, truene. Ah. Sí, sí, acá no, no hay condición climática que valga. Claro, eh, nos pasa a todos y todas, pero pero por suerte hay eh, espacios, hay espacios culturales, hay espacios que brindan un poquito de alegría a la Ciudad de La Plata como es el espacio de ustedes. Sí, por suerte pudimos abrir algo que teníamos en mente y, y funcionó. Funcionó en el sentido de que la idea de un espacio en el que haya distintas disciplinas, se puedan dar talleres, se pueda disfrutar de de aunque sea venir a estar, tenemos una biblioteca eh, abierta a cualquiera que quiera pasar y leerse un libro, dejar uno, eh, pasar aunque sea el rato en la casa, eh, hay exposiciones constantemente, hay talleres. Eh, hoy, por ejemplo, Mica Cortés se presenta su, su primer CD, así que, por suerte, en ese sentido funcionó. Che, ¿y cómo surge la idea de, de, de generar este espacio cultural?, eh, acá en la ciudad de La Plata? Nosotros, con, eh, nosotros acá en la casa somos eh, tres David, eh, Natalia y yo, Gerardo eh, Nati es mi prima y con ella estábamos trabajando en el pasillo de las artes eh, viernes y sábado, el año pasado <coughs> hace un poquito más, ya casi un año y medio eh, y bueno, en el pasillo nosotros teníamos una, una, eh, un trabajo que era bastante acotado, ¿viste? era bastante nocturno y, y, y teníamos ganas también como de, de poder mantener eso, eh, mantener ese espacio para, que era un espacio más musical, pero también empezar a, a darle un poco de apertura para otro lado y la posibilidad de abrir el espacio se dio cuando se sumó a David. Eh, con Nati ya veníamos craneando un poco la idea y David fue el, el último empujón que necesitamos para eso. Eh, así que salimos en busca de, de mandarnos a alquilar una casa y, y tratar de hacer algo y generar un espacio en el cual, al cual nosotros querríamos ir. Eh, y por suerte, con mucho laburo, con la ayuda de mucha gente, eh, desde un principio la familia y, y los amigos, que nosotros esta casa, eh, bueno para los que no la, no la conocen, es eh, 5545, el número es 458, eh, y para los que no la conocen es una casona bastante grande muy grande diría eh, y abrir este lugar en 15 días porque fue eso, fue nosotros mandarnos a alquilar una casa y abrirla como espacio eh, así que sin, sin todo el apoyo de, de amigos, gente querida y familia eh, hubiese sido imposible es imposible hasta el día de hoy que nos siguen dando una mano constantemente Che, sí, y Y esto, esta, este proyecto que empezaron a hacer, ¿cuánto hace que vienen laburándolo? Eh, ahora, el, el 5 de agosto, cumplimos un año, un año Bien. de apertura. Siempre, eh, bueno, yo particularmente con Nati, porque somos familia y eh, tenemos, tenemos una inclinación bastante artística, entonces anduvimos siempre dando vueltas por, por el lado de la cultura. Eh, y, y bueno, fue en un momento... Eh, encontrarnos ahí trabajando en el pasillo que fue como un, un primer acercamiento a, a esta idea que se fue generando y a partir de ese laburo que tuvimos ahí esa, esa, ese espacio que era el pasillo de las artes eh, empezamos a, a pensar eh, en algo que sea un poquito más abarcativo que, sí. que sea más multidisciplinario y un poco más eh, abierto en general eh, a, a todo el público Claro. Eh, Celaví es un espacio que está abierto desde temprano y todos los días. Eh, y lo que se pudo lograr justamente es lo que se buscaba, que más allá de que venga eh, gente adolescente, un poco más grande, eh, viene, no sé, gente grande, viene gente muy chica eh, y se mezcla eh, todas dentro de la casa. Eh. Claro. No, no, perdón, perdón. Yo quería preguntarte algo, Gerardo, ¿qué tal, Camila? ¿Cómo te eh, para que nos cuentes más o menos qué actividades eh, están funcionando ahora, como para comentar, para qué talleres, para, para que se sume gente. Mirá, eh, los talleres en, en la casa se están dando este año, de lunes a jueves, de, la, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Eh, Hay talleres de, de escritura creativa eh, Hay talleres de fotografía eh, Hay un taller de teatro Hay danza contemporánea eh, Hay yoga integral eh, Hay violín, guitarra, saxo, clarinete eh, Cantos étnicos y folclóricos eh, Ahora arranca uno de, de experimentación artística Hay DJ Dirú, eh, el año, hasta hace muy poquito, hubo un taller eh, grande de, de graffiti, que, eh, nosotros tenemos una terraza y, y tenemos al lado un enorme edificio que por suerte le pudimos sacar provecho a esa enorme pared que, que nos linda eh, y usamos esa pared, se usa esa pared para, para ese tipo de talleres. Hay un taller de costura e indumentaria, eh, así que actividades a, a nivel taller. Son muchas y hay cada vez más, por suerte. Eh, después, sábado y domingo, de las 2, 3 de la tarde en adelante, eh, funciona un espacio de cafetería eh, en el cual la biblioteca se encuentra totalmente abierta y a disposición. Eh, siempre hay eh, algún, algún evento, toca algún músico, eh, o se hicieron, por ejemplo, presentaciones de libros, eh, en, el, en el entorno de la cafetería. Y después, viernes y sábados, y algunos domingos también, tenemos actividades desde obras de teatro, varietés, eh, algún espectáculo de música eh, mezclado con exposiciones. Eh, ya te digo, es, eh, por suerte es eso. Muy amplio. Muy, amplio. Muy, sí, sí, sí. muy bueno, muy bueno sí, que, muy diverso, muy... que se generen estos espacios en la Ciudad de La Plata felicitaciones y esperemos que, que cumpla más años eh, acá y que estemos compartiendo esta cultura que queremos generar, algo diferente, independiente y que demos lugar a todos y todas para que puedan participar. La verdad que impresionante, Gerardo, los felicitamos mucho, cuenten con, bueno, con el espacio para lo que necesiten y... Dale, muchísimas gracias. Yo te quería comentar una cosita sí. más, solamente que tiene que ver con esto que vos decías de espacios culturales independientes? Eh, desde hace un tiempito nos estamos juntando con la gente de la Carpintería Cultural en 1674 y 64, eh, la gente de la Bicicletería ahí en 117 enfrente frente de Favero, eh, la gente del Mondongo Cultural y, y nosotros, nuestra casa. Eh, y la idea es esa también, como somos eh, cuatro lugares, que tenemos gente en común, conocida y empezamos un poquito a gestar y a eh, a hacer de la de la bici dijo a mimarnos entre nosotros que también era eso un poco lo que nos faltaba viste y empezamos a, a unar un poquito de fuerzas eh, como para poder mantenernos porque si bien los espacios funcionan cada uno a su manera eh, lo que nos lo que nos atraviesa en general es la cultura entonces eh, ese encuentro también era necesario entonces, nada, lo único que quería comentar era que esos lugares también están buenos, que, que la gente vaya, que los visite, y que ahora si no me equivoco, el 29 de septiembre eh, vamos a hacer un, una gran movida de un día en los cuatro centros, en los cuatro lugares eh, la idea es que se arranque con una, un almuerzo en la bicicletería eh, una pasada acá a la tarde por Celavi, la eh, para disfrutar un poco de, de la cafetería y Y algún, eh, algún numerito que se pueda llegar a prestar, eh, después de ahí pasar al mondongo, a una, a una cena y terminar en la carpintería. Eh, la idea es que, que haya algunos micros a disposición para el traslado de gente y que haya espectáculos dentro del micro. Así que eh, si quieren más cerquita de la fecha, nos volvemos a comunicar y sí, eh, sí pues bueno. no, con un poco más de detalle un tour de centros culturales no, no y aparte acá no estábamos mirando como diciendo asombrados de, de, de tal actividad la verdad que muy agradecido de que, que tengas esta, esta idea de transmitirlo obviamente las puertas están abiertas para que puedas, puedan venir de última los, los cuatro espacios culturales y que puedan comentarnos un poco cuál es la idea eh, seguramente los vamos a estar invitando eh, y bueno, como sabés eh, en este... Eh, en este espacio, como en el Olga o. Vázquez, como también en Radionauta vamos a empezar a hablar también de otros centros culturales de la ciudad de La Plata, que por suerte son diversos y que hacen tan grande a la movida cultural que, que brinda esta ciudad y que es una movida cultural independiente y que genera tanto, ¿no?, para la ciudad y para todos y todas. Sí, señora, hay que aprovechar que, que hay cada vez más lugares. Hace un par de años era un poquito más complicado... Claro. Eh, a principio de año tuvimos una una movida ahí bastante política dando vueltas en la calle y por suerte ahora está un poco más calmo todo y es eso es juntarnos y, y compartir un poco viste bueno así que bueno eh, espero que, que nos volvamos a comunicar más cerca de eso así seguramente un poquito más de data. seguramente las puertas están totalmente abiertas nos vamos nos vamos a ver más de una vez eh, y bueno las Sí, repetimos con eso, las puertas están abiertas. A la gente del otro lado que pasen por el Centro Cultural de vi Y nada, seguimos con esto que es Oiga Olga. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Gerardo. Gerardo. Bueno, muchas por... gracias a ustedes por, por comunicarse. Voy bueno. a seguir cocinando entonces. Dale, sí. dale, siga nomás. Dale, chacho. Saludos, buena noche. Bueno, esto fue Gerardo de Celaví. Seguimos con Oiga Olga ahora con un tema musical. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado, para mí no es extraño, yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso el peligro, si fue yo para mí, no tengo que saber, pero es muy difícil ver algo contra mi ser. Ik ben zo blij dat je weer terug bent. Ik ben zo blij dat je weer terug bent. Ik ben zo blij dat je weer Arte y no tengo que saber pero es muy difícil ver si algo controla mi ser puedo ver mi Wat is er aan is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er is espacio en La Plata, donde se encuentran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 Seguimos en Oiga Olga, ahora con nuestro invitado Luli de Monstro. ¿Cómo te va? ¿Cómo Salud, estás? buenas noches. Acá escuchando uno de los temas de Cortina, que es el rey de las bambalinas. Es un tema viejo, del, otro, del, del disco anterior. Del disco anterior, Sí. muy bien. ¿Cómo es que se llama el disco anterior? El disco anterior se llama... No, si me... Acaba de borrar, <risa> La Nueva Gran Cosa se La llama. Nueva La Nueva Gran, gran, cosa. gran cosa. cosa, buenísimo. Tenemos sí. nombres este, bastante soberbios. Que tenemos <risas> grosso el primero claro el último perfecto el, y el anterior la nueva gran cosa bien eh, bueno pero ironía está... básicamente no y el y el nombre de la banda también mostró como, sí. como imponente imponente sí. eh, eh, bueno contanos un poco de dónde surge este este proyecto de banda y monstruo es se llama monstruo porque en realidad parte de un de, de, de ir armando una banda con in ex integrantes de otras bandas, como todo el mundo. Yo tocaba con Estelares, eh, Luca Finocci tocaba con, bueno, hace el folklore y, y tiene programas de radio, el Kubilay Medina, que es el cantante principal, este, es el hijo de Alejandro Medina, qué sé yo, mi hermano toca el bajo, que es Federico Mutinelli, también tocaba en la primera formación de Estelares, así que venimos desde hace muchísimos años. Y cuando nos pusimos a tocar, eh, Podíamos pasear por todos los estilos. Entonces dijimos, esto no tiene forma, esto es un monstruo. Claro, sí, monstruo. Frank porque Stein. un monstruo es... Este, lo hicimos con la cierta perversión de que los buscadores se encontraran más fácil que poner monstruo porque te sale cualquier cosa. Claro. <risa> Somos de la primera generación de Internet. De Internet realidad. y de estas nuevas comunicaciones. Exacto. Eh, bueno, contanos un poco de qué... Eh, ¿Qué expectativas están teniendo? ¿Cuáles son sus proyectos? Nosotros estamos en, en un momento de madurez en realidad de la banda, porque ya tenemos ocho años que estamos tocando Nunca perseguimos más que, que es tocar y se nos fue un poco de las manos porque, qué sé yo Desde que empezamos se nos armó un plan medio chino de, de, de, de tocar, nos empezaron a llamar muchas bandas para tocar Este, después nos nominaron qué sé yo, los premios Clarín de <risa> cosas bueno. raras que pasaron claro. este, y después que ellos nos invitó Celati a tocar cosas raras cosas. cosas raras entonces a partir de ahí siempre Igual uno, estuvimos tocando perdón uno no le extraña digamos a la hora de escucharlos eh, yo tuve hoy estuve escuchándolos no los había escuchado antes voy a ser Ajá. sincero pero sabiendo que iban a estar la necesidad de saber, ¿no? Un yo poco no. de la música de, de, que, que, van a, que comparten y la verdad que son muy buenos, digamos, se escuchan muy bien, suenan muy sí, bien. Sí, lo que pasa es que tenemos oficios, somos toda gente grande, en realidad, <risa> no somos jóvenes. Re, es, yo tengo 43 años y, este, y ya está, hemos pasado por varias ¿Y han instancias. se nota con experiencia, ¿no? Una banda con... Y es una banda de empleados públicos argentinos, <risa> Todo el mundo hace eso como un hobby. Eso es lo bueno que tiene la plata. <risa> Pero la verdad que ya con tres discos, eh, conformado, sí. la verdad, se es que sí, sí, sí, nos pasan cosas raras. Que eso, yo, el, el miércoles nos vamos a tocar a Brasil, por ejemplo. Claro Pero buenas cosas raras les pasan igual claro. Sí, sí, sí, por eso La banda se sostiene desde el momento En que nos pasan estas cosas raras no, Si no, estaríamos cada uno haciendo sus cosas ¿Y, ¿Y, y tenían esta expectativa de, que, de generar lo que No, no, lo que por eso, justamente de Lo, que, estamos, lo, lo, que, de esto, lo que ha pasado de raro Es que esta banda esté, esté Actualmente tocando Nos juntamos un verano del 2004 al 2005 Para, para no aburrirnos en realidad ¿Y? y en marzo grabamos un disco y no habíamos tocado en vivo y o es, sea que claro. es una banda típica no, claro. no lo hicimos como un hobby o para por lo menos para, para aburrirnos este, en, en grupo un, un, verano un verano acá laburando. <risa> y no, se transformó en un ya. proyecto que nos excedió eh, y que la, la verdad que tiene mucha expectativa digamos también tiene una proyección que sí aparte que nos han pasado cosas eso grabamos un especial para Match Music una vez hace dos años atrás lo pasaron entonces ahora nos conocen en Colombia en, en Venezuela en México claro cosas raras esa, eh, no cosas nos conocen raras. en La Plata cosas... pero por, tampoco nos conocen un mucho en un disco podría ser eh, cosas raras eh, sí. para... <risa> igual le ponemos todos nombres grandilocuentes justamente, justamente por esa misma grandes razón. cosas raras. grandes cosas raras sí. este, pero bueno pasan eh, la, lo que lo que más interesante de todo esto es que nunca sabemos cuál es el, el techo de Moro no tenemos idea y Bueno, sí es, eh, eh, La verdad que también es muy interesante Que puedan venir digo, con, con toda esta expectativa Que, se está, eh, que está generando la banda eh, Y que aún siguen viniendo Por ejemplo, a una radio como Radio Nauta Que es una radio comunitaria Y que eh, se vienen Justamente por eso Porque no hay ningún plan En, en, en la banda no, no sabemos si la difusión nos importa o no nos importa Pero si nos llaman, vamos Es así Buenísimo, buenísimo. La, la, sí, sí, sí. la verdad que Y como un monstruo eh, Que va creciendo Vamos a, a escuchar uno de los temas que, bueno. De la banda eh, Bueno, tenemos... mañana a la noche estamos en El, el es Centro Cultural preguntar. de Estación Provincial Estamos grabando un DVD Que se le ocurrió a la gente De Estación Provincial uh -huh. Que ahí hicieron cuatro, cuatro shows con La Selva de Miguel, con Mister América, Monstruo y Argonautics y ellos quieren editar un dvd y como nosotros somos básicamente una banda que no tiene ni contrato ni somos absolutamente independientes claro. pues somos nosotros decimos que sí a las iniciativas de alguien y eso lo hacemos mañana bien a, Entonces, ¿a qué hora eso es a las 11 de la noche mañana y después o, otra otra fecha otras fechas o algún proyecto que el miércoles teniendo? nos vamos a, a brasil a tocar en dos festivales uh -huh. Y volvemos y tocamos el... Bueno, venimos de tocar en La Trastienda, acá en La Plata Un evento más raro que. Justamente porque <risa> ¿por qué nos llaman a nosotros si saben que somos medio raros Pero nos llamaron y nos fue bárbaro Tocamos con la Patrulla Espacial el otro sábado Y ahora tocamos el... el... ¿oh? Bueno, no me había acordado de la fecha así. La buscan por monstruos, poniendo monstruos sin n. En un buscador, aparece en la página de Facebook, Todo. etcétera, etcétera. Se encuentra fácil. También eh, nosotros vamos a estar eh, en la agenda del Olga cuando tengamos más tiempo. Ahora no están comiendo el horario, sí. pero seguramente lo vamos, a, lo vamos a transmitir en los momentos que estén tocando. Estaría bueno, repetimos, mañana en Estación Provincial van a estar tocando los chicos a las 11 de la noche están todos más que invitados para que participen. Sí, las entradas son limitadas, igual, porque como es un, una filmación de un DVD, claro. hay unas cámaras que están pasando por todos lados, o sea que hay público alrededor de la banda. Pero de última, después se consiguen el DVD y, también y, lo, la pasan, miran, y sí. lo miran. Y si no, a la página de Monstro, eh, googleando por ahí. Ahora, muchas gracias por, por, por haber participado en este pequeño espacio. Eh, esperemos que en otro momento tengamos un poco más de tiempo para. para en los hablar. reportajes hablamos horas, así que mm, claro acostúmbrense. dale, dale. Eh, para la próxima vamos a tener un tiempito más, nos vamos con un tema y no, no se vayan porque viene Orgía de Vegetales. Y nos despedimos invitando también mañana a la peña del Olga. Que es eh, también, bien. también, así que va a estar muy buena. Bueno, adiós, adiós. y nos vemos el viernes que viene. No te escucharé, esta noche.